Eh, primero agradecerle la presencia a todos ustedes y la participación. parece que eh, realmente se ha mejorado en la cantidad y en la calidad, como recién decía el ingeniero de Gassar, en la presentación de, y la formulación de los proyectos. Este premio, que como se dijo acá, ya hace cuatro años que lo estamos sosteniendo. La verdad que de las cosas que al Estado a veces le cuesta es precisamente eso, sostener este tipo de iniciativas y además ir año a año viendo cómo se va en, enriqueciendo una iniciativa de esta, de esta característica y refleja la presentación una de las eh, características importantes de la ciudad y de nuestro sistema de, económico que es, es sumamente alentador es la diversificación que está viviendo la economía de nuestra ciudad los otros días cuando vino Tony Puija acá una de las cosas que destacaba como un problema futuro de Barcelona es el monocultivo de Barcelona que es el turismo eh, y esto es uno de los problemas de las economías nuestras que ya lo vivimos cuando nosotros éramos una ciudad que hacía exclusivo hincapié en la minería Eh, tuvimos la crisis que tuvimos en el 2001 y lo sentimos profundamente. Cuando poco a poco empezamos a diversificarnos de alguna manera, a través de la profundización y la mejora y las inversiones en el sistema, o en el complejo metalmecánico de la ciudad. Cuando la logística ha pasado a tener la importancia que tiene. Pero cuando empiezan a despertar algunas otras actividades, de las cuales son reflejos de este premio, habla de una ciudad que frente a una posible crisis futura, vamos a estar mucho mejor paradas. Cuando empieza poco a poco a nacer eh, esta vocación emprendedora que se refleja en la inversión, en la calidad de los servicios y en el crecimiento propio del sector, que nos está pasando en el turismo. Como también... La posibilidad cierta de que la barría desarrolle un complejo agroalimentario nos habla de una ciudad que va a tener una diversificación económica, que a su vez va a tener en la orientación que está teniendo esa diversificación económica una mejor garantía respecto de la integración o la inclusión social a partir de sueldos y salarios y actividades económicas diversas, pero con buen ingreso para sus trabajadores. Habla de una ciudad que va a tener un muy buen futuro y que además quienes la viven, quienes vivimos acá, vamos seguramente a tener una mejor calidad de vida. Eh, como recién dijo acá eh, Rodríguez Silveira el día martes vamos a estar suscribiendo un, un convenio entre la Universidad del Centro y la Comisión de Investigaciones Científicas este, de la Provincia de Buenos Aires, pensando en un centro de servicio, ya lo vamos a explicar a la comunidad la semana que viene de qué se trata esto pero básicamente es eh, comenzar tal vez al revés de como se han comenzado otros parques industriales en la, en la provincia de Buenos Aires, empezar a pensar de lo que tiene que ser la, la ingeniería el aporte del conocimiento y el desarrollo para un parque agroalimentario agroindustrial que tenemos que ir desarrollando en nuestra ciudad el municipio tiene recuperó las tierras en el viejo aeródromo ahí tenemos 200 hectáreas para desarrollar inversiones de, de empresas que puedan con el tiempo empezar a er radicarse pero nosotros nosotros desde el estado tenemos la obligación y digo del estado y no de un gobierno de sostener a lo largo del tiempo una política que le agregue valor a nuestra producción primaria en, en Este, agropecuaria como se lo ha hecho ya la minería durante 40, 50 o 120 años que tiene el desarrollo de la, de la minería en nuestra en nuestra ciudad si nosotros logramos hacer lo mismo con la producción primaria de la barría vamos eh, a, este, perdón, la producción primaria agrícola de la ciudad, vamos a estar seguramente desarrollando un área de negocios y de desarrollo fundamental para nuestra, para nuestra ciudad, donde el mundo además nos ofrece una oportunidad y donde la Argentina está apostando a que eso sea posible. Si, si como dice la Presidenta, en los próximos 10 años Argentina logra sustituir Las importaciones que hoy recibimos, el 45% de las importaciones que hoy estamos este, generando, la logremos sustituir con mano de obra argentina, con industria nacional, con un proceso de industrialización argentino, estamos ante una oportunidad. En ciudades como las nuestras, donde el conocimiento, la experiencia eh, y la vocación además de una comunidad está alrededor de la posibilidad de generar eh, sustitución de importaciones, metal mecánica, etc., vamos a tener una gran oportunidad. y si además, generamos a través del turismo y aprovechamos nuestras riquezas y nuestros... Este lo hoy es la naturaleza y lo que va a seguir siendo la naturaleza de la Barría y a su vez generamos un complejo agroindustrial tenemos seguramente garantizado el desarrollo y el futuro de una ciudad que no tenga que expulsar a sus hijos para que encuentren un futuro en otra ciudad que no sea la Olavarría eh, así que este premio a la innovación y lo que ustedes están haciendo pensando y repensando sus propios procesos en algunos casos, generando nuevas ideas son un aporte en esta línea, en una ciudad que se diversifica pero que también agrega calidad en, la, en, en el desarrollo de esos procesos económicos Así que una vez más, fundamentalmente, gracias a todos ustedes, gracias a, a la universidad, a la Comisión de Investigaciones Científicas, a la Fundación La Manera Cristiana se, se sumó y una vez más a, a los jóvenes emprendedores rurales que por segundo año consecutivo forman parte de este, de este premio y de un proceso que se viene dando en la ciudad con muchísimo silencio, que muchas veces no se conoce, pero que son parte también del proceso innovativo que se está dando en el, en el campo, fundamentalmente en nuestra, en nuestra región. Así que bueno, muchas gracias a todos y felicitaciones a los ganadores además.